Y bueno, la verdad que no no hay un radioteatro, pero tenemos una cinta que, que es un hallazgo y la compartimos con ustedes. A todos nuestros radioescuchas, como siempre comprometidos, les hacemos llegar la verdad... Ya saben ustedes que nuestro mayor respeto hacia, hacia... Perdón, ¿eh? tuve un, una interferencia. Eh, nuestro mayor respeto hacia la sociedad, la prosperidad de todos nosotros y por ende nos no no no traicionamos nunca a nuestro radio escucha. Aquí les tenemos un móvil exclusivo que sucedió hace apenas unos días y déjenme decirles a todos, a todos ustedes, que estén tranquilos, que él está bien. ...que está con nosotros... ...aunque no lo veamos... ...que nuestro héroe... ...nuestro hijo pródigo... ...caballero protector... ...aun pugna... ...por nuestro bienestar... ...desde donde quiera que esté... ...misterioso... ...oscuro... ...pero héroe... Hola... Eh, ...dispéseme... ...que lo moleste... ...pero... ...estaría buscando a alguien yo... ...excelente... ...claro... ...bueno... ...a lo que me refería... ...es que estaría... Eh, ...alguien esperándome... ...ah muy bien señor... No, ¿No sabría de alguien que, que esté esperando a alguien en este café? Uh, bueno, es, es una pregunta un tanto capciosa, señor ¿Eh? Hey. Ah, ah ahí, ahí está, gracias, señor mozo <coughs> Momento El águila está en el nido rosa y aletea Oh, sí que aletea ¿Cómo? Ah, eh, era... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Usted dijo, el águila está en el nido rosa y aletea. ¡Oh, sí que aletea! Ahí está. ¡Oh, sí que aletea! Pero su cría ya no llora porque está muerta. ¡Ay, que muerta! ¿Está bien? Sí, bien. Siéntese, por favor. Son ustedes muy amables, gracias. No tenemos mucho tiempo, usted sabe. Claro, imagino, imagino. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Sí, eh, no hay tiempo para eso, no importa Bueno, ¿qué debería hacer yo, entonces? Nosotros queremos que la gente que tiene que saber sepa que él está bien Bueno, eh, va a empezar a notar ¿verdad? Claro, claro, ¿con, ¿con qué nombre lo anoto a, a él? Ok, eh, póngale así El Caballero Protector Ok, bueno, eh, mejor póngale el caballero del día y de la noche. Bien, entonces pongo... Eh... Ah. E ese me <risa> ¿Sí? Bien, póngale el caballero de la vida y de la muerte. Bien, el caballero de la vida y la muerte. ¿Qué ha estado haciendo últimamente el caballero de la... Bellísimo, bellísimo. ¿Sabe qué? Mejor póngale el caballero que se lo come Superman en un pan. Buenas tardes. ¿Qué desean pedir, caballeros? Yo desearía un café negro. ¿Bien? ¿Café común? Eh, ¿Usted? Eh, yo una lágrima, Jarrito. ¿Usted? Eh, pregunta si tiene adquirir de banana. Daikiri de banana, y este, me fijo, yo pregunto, a ver ya vuelvo. Bien, entonces, ¿dónde estuvo viviendo? Estuve viajando por el mundo, mucho tiempo en el Caribe, en las Guyanas. ¿Pero él? Ah, ¿cómo? Ah, claro, claro, sí, él, él, él. ¿De quién estamos hablando, si no? ¿Y cómo han hecho para que no los identifique la policía, el FBI, la CIA? ¡Hitman, hitman, hitman! ¡Hitman! ¡Maldita policía! Ah. Dispéseme que le pregunte, pero ¿está bien de salud él? Pero pero claro, ¿cómo, ¿cómo no va a estar bien él? Está hablando del caballero, el señor, el caballero que nadie ve, que nadie imagina, que a todos protege, sólido, silencioso, protector. ¡Maldita Disculpe, que lo interrumpa, pero no nos queda daiquiri de, de banana, señor. Eh, está bien. Pregunta si tiene de durazno. Eh, sí, sí, de durazno tenemos. Bien. Sí, claro, ok. Eh, que por favor estén bien peladas las cáscaras porque si no le agarra acidez. Bien, bien. Ya mismo se los traigo. ¿Le puedo hacer una pregunta? y Disculpe, no quiero, no querría en realidad sonar entrometido. Eh, a ver, ven, ¿qué? puede ser que él que él sea el... no, no no no creo que no creo que bueno no no no sé ¿Pu puede ser que él en serio digo sea el... no es el profesor Lambetain es es usted señor digo por la calva pensé y por los lentes uh, no, no parece el profesor Lambetain falle falleció ah uh, ah no Bueno, mil disculpas, no no lo sabía No, no lo sabía, no está bien, no no lo conocíamos nosotros No, no se preocupe okay, Bueno, eh, eh, ya, ya enseguida le traigo el Daiquiri de Durano Ay, qué, qué nervios, pensé que lo iban a reconocer Imposible que lo reconozcan Está muy bien camuflajado Sí, déjame, déjeme decirle que el disfraz de la calva y los lentes Con tanto aumento, la verdad La verdad, una gran idea ese disfraz Eh, claro El disfraz, sí, eh Bueno, entonces se puede decir que en algún momento lo volveremos a ver en acción a combatir el crimen enmascarado como todos lo conocemos. Pero claro que sí, ¿qué tipo de pregunta es esa? Por supuesto que sí. Sí. Ah, bien, ahora. Ah, bueno, bien, bien. mire, eh bueno, eh, perdón, eh, quizás tengamos que terminar la entrevista en muy pocos minutos porque él tiene que ir al baño. Pero no hay problema, vayan ahora y los espero, por favor No, no, no, es que digamos que no puede ir solo Mire, no está bien de la próstata Y ha tenido últimamente unos deslices fuertes con el colon irritable que le complicaron un tanto más el cuadro Digamos, entre que nos paramos, llegamos todo y volvemos serían como unos 30 minutos Así que... Ah. Ah. Claro. Sí, lo, lo siento no, Caballeros, aquí tienen un café común para usted Una lágrima enjarrito para usted, si mal no recuerdo Y para el señor, un Daykiri de Durazno O como acá lo llamamos, un Superman ¡Henman! ¡Henman! ¡Henman! ¡Henman! <risa> no, ¡Henman! Tranquilo, tranquilo, no, no, no ¿Qué haces? Handman, no, ¡No, no, no! se para! T tenga cuidado con la hernia de, de disco, por favor Tranquilízese ¿Qué, ¿Qué pasó? Eh, este Disculpe, pero vamos a tener que terminar la entrevista ahora eh, handman, Me voy llevando, ¿sabes? Eso pone muy mal No, no, pero ¿cómo cierro la entrevista? ¡Helmen! ¡Helmen! ¡Helmen! Póngale que está más fuerte que nunca Que el pueblo no se desespere que ¡Helmen! Que ya vuelve, que, que venga y, y que nos vamos yendo Cálmese, por favor, el... tranquilo Oigan, pero, oigan, pero ¿qué, ¿qué pasó? No, no sé, la verdad fue todo muy raro, ¿no? Igual, qué orgullo, ¿eh? ¿Qué, qué cosa? Digo, bueno, tenerlo acá en el café, en barracas La verdad que es un orgullo No, lo no entiendo bien por qué lo dice Me vamos a poner una placa acá arriba de la mesa Olvídese, esto es eh, inigualable Va a decir, el caballero de la noche Estuvo aquí, que capo, es amigo suyo No, no La, la verdad que no Lo reconocí, cuando, cuando lo escuché hablar recién Porque No hay mucha gente que hable así Pablo Charri, ponele, y él Y a Charri no era, claramente Ah, claro Pero bueno, qué bárbaro, estoy como emocionado Tenemos que ir cerrando Así que, él, si usted no le molesta Le puedo ir ya marchando la cuenta Son 108 pesitos Y dígame, yo, bueno, ya termino mi turno. ¿Qué, qué hace usted esta noche? Eh. Ey. Ey. Ey, te, te, te dije, te dije que cortes antes ese del Miro, que lo edites. Te, te dije que lo cortes antes, que lo edites ese del Miro, ¿cómo vas a dejar la parte en la que Ah, ah, ah, ah. ah. Ah, bueno, mis queridos radioscuchas, han sido testigos de la mayor de las alegrías Ya no deben tener miedo en las calles, no corran, el, el fornido maduro está entre nosotros Nos observa desde la oscuridad en las calles, nos vigila, gracias, gracias a nuestro protector